Tenemos 12 grados de temperatura, son las 9 y un minuto y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 12 de noviembre. Los contagios siguen avanzando pero la esperanza de obtener antes de lo previsto esa vacuna ha supuesto un balón de oxígeno para muchos países, aunque haya dudas sobre si finalmente la multinacional Pfizer podrá disponer de esa vacuna efectiva. Poco importa porque el mundo necesita creerlo ya que la situación sigue siendo grave. En la Comunidad Valenciana los nuevos casos siguen registrándose y lo más dramático es que continúan los fallecimientos por COVID. De los 53 brotes detectados ayer, 4 se han registrado aquí, en Elche. Tres son de origen social, con 15 casos positivos y uno se ha producido en el ámbito laboral, con ocho casos. Además, hay que añadir el brote de 20 positivos que se ha registrado en esa residencia de personas con diversidad funcional de Yubalcoy. Seis son trabajadores y el resto usuarios. De ellos, media docena han sido ingresados en el Hospital General por presentar síntomas más graves. En cuanto a los centros educativos, ayer la concejal del área aseguró, ya lo han escuchado ustedes en el programa Elch, buen que son seguros ya que la incidencia de contagios es escasa. El 0,25% de los 37.000 escolares está contagiado y además anunció que antes de finalizar el año esperan disponer de personal de apoyo, sobre todo auxiliares de enfermería, en todos los centros escolares del municipio para controlar mejor ese cumplimiento de las normas anti-Covid. Y en cuanto a la residencia de mayores, aunque en Elche los contagios no hayan sido elevados para que la Consellería los intervenga. ...si, sí, concretamente en el geriátrico de Altavix... ...las quejas de los familiares de los usuarios... ...al ser tan numerosas por la falta de personal... ...cuidados, limpieza y otra serie de deficiencias... ...ha sido suficiente para que el alcalde haya pedido... ...tras conocer el informe del síndic... ...a la consellera Mónica Oltra... ...que tome el control de este centro... ...para subsanar cuanto antes las carencias... ...ya lo han escuchado también en ese programa... ...de primera hora de la mañana, Elch buen Y en el programa La Glorita de hoy, además de las noticias locales, en unos minutos entrevistaremos al responsable de Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para conocer ese programa Operación Consolida. ...que tiene como objetivo impulsar el crecimiento empresarial... ...de los jóvenes en tiempos de pandemia... ...también entrevistaremos a la portavoz de Compromís... Esther Díez, será sobre las nueve y media... ...y la concejal, de que es la concejal de Movilidad, responsable de todos los cambios... ...que se están produciendo en Elche, sobre todo en la zona centro... ...para reducir la circulación del tráfico privado... ...y fomentar otros transportes más ecológicos, como la bici... A las 10 también vamos a entrevistar a la coordinadora de la revista La Reya... ...que publica desde hace más de 30 años el Instituto de Estudios Comarcals... ...y terminaremos, recuerden que hoy es jueves... ...con el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber y Nieves Gil... ...eso será a las 10 y media... ...ahora comenzamos con la música... ...y hoy hemos elegido los sentimientos de David de María... ...para saber qué ha hecho con su corazón en un año... ...donde los abrazos siguen estando prohibidos... Ya no cuesta recibir. Ahora que ni nos tocamos, te juro que me tiemblan hasta las manos escribiendo para ti y he guardado el corazón para mantenerlo vivo en la nevera y el en el silencio de la noche. Y he guardado el corazón para mantenerlo vivo por si volvieras. Yo digo voces que me suenan al ladrido por las calles vuelas, Ahora que el silencio es mi aliado, antes de decorar tu estado piensa bien que compartir. Por mucho que el tiempo y la distancia se entrometan en los perfiles perfilar, no ser quien no sé. Por mucho que pintes, hoy el árbol de tu vida sigue echando su raíz. Y he guardado el corazón para mantenerlo vivo en la De la noche Por las escaleras y he guardado el corazón para mantenerlo vivo por si volvieras y oigo voces que me suenan al ladrido por las calles huelas ahora que el silencio es mi aliado Yo que pintes hoy el árbol de tu vida sigue estando su raíz sigue estando y guardado el corazón. razu Jan kueta 101.4 Telehelg radio Marca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 Para que me curaste, cuando estaba herida, si y me dejas de nuevo un corazón sin vida. Toma tus besos. No nie, daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar, se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevó el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada y otra vez te vuelvo a hablar como si nada, como si nada. Era E esse mar que te alevo nos acercar Toma tus besos Coraço que não Tomo tus kartas de las regreso con las palabras que estés en cada verso. Dime para que me cures cuando esa veredasión me deja de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te oía un corazón que no te oía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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 14 minutos de las 9 de la mañana, tenemos eh, casi 12 grados y medio de temperatura y vamos con la primera de las entrevistas. La Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia, Jovenpa, clausuró esta misma semana esa tercera edición del programa Operación Consolida, que tiene como objetivo impulsar el crecimiento empresarial de los jóvenes en tiempos tan difíciles como este. ...en tiempos de pandemia... ...el acto tuvo lugar, el acto de clausura tuvo lugar... ...en el centro de congresos y contó además... ...con la participación del conseller de Economía... ...sostenible Rafael crimen ...pues bien, para hablar de ese programa... ...tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico... ...al presidente de Jovenpa Federación... ...David Santiago, a quien damos la bienvenida... ...muy buenos días David... ...muy buenos días... ...el programa Operación Consolida... ¿En qué ha consistido? ¿Qué es? Porque estamos hablando de una tercera edición. Sí, sí, mira. Eh, Operación Consolida es uno de, de los proyectos estrella de Joven para Federación, desde hace ya tres ediciones, y es una iniciativa eh, marcada dentro de un proyecto de ayuda a la consolidación y crecimiento de las empresas jóvenes de la provincia de Alicante. Esto es un proyecto que se puso en marcha Eh, ...a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...de la Comunidad Valenciana, hace cuatro años... ...y fue iniciada por nuestros compañeros de, de AG Valencia... ...y posteriormente fue incorporada a Jovenpa... ...en la provincia de Alicante, pues viendo que era una iniciativa... ...súper buena, súper bonita y además necesaria... ...porque nos ayuda a una transferencia ¿no? de conocimiento... ...entre generaciones empresariales... ...que yo creo que es más que necesaria antes y, más que nada, también ahora, en los tiempos en los que estamos. ¿Y, ¿Y cómo cómo es la letra pequeña de esa operación? ¿En qué consiste? ¿Cómo captan ustedes a las empresas? ¿Cómo les ayudan? Y, y sobre todo, ¿qué empresas son las las que pasan el filtro? ese modo de concurso, de selección? ¿Cómo es? Bueno, las empresas, las empresas participantes eh, son empresas asociadas a, a Jovenpa, Son empresas que están en crecimiento, son empresas que llevan ya pues entre tres, cuatro o cinco años eh, de una actividad eh, como bueno, con un crecimiento mm, eh, más o menos positivo, que necesitan pues ese apoyo para seguir creciendo, necesitan tener esas, bueno, esas informaciones, esa formación, eh, esa información que viene de empresas que ya están consolidadas. Y bueno, podían participar muchas más empresas, pero el programa se diseñó concretamente para que hubiese entre 12 y 15 empresas participantes, porque en un inicio y en esta, en dos de las pasadas ediciones lo que hacíamos era visitar las instalaciones de las empresas que nosotros llamamos como empresas embajadoras, que son las empresas que están consolidadas y que en esta edición pues hemos podido contar con empresas como Grupo Marjal, como Tescoma, Hiperver, Panther, Sobinex, Rolls-Royce, Incom y Rivera Salud son empresas más que consolidadas en la provincia de Alicante... ...con una proyección nacional e internacional, eh, si cabe. Y en esa edición, como consecuencia de la crisis sanitaria... ...pues hemos tenido que cambiar el formato y hemos traído pues a sus CEOs, a sus gerentes... ...a que nos enseñaran, a, a, a que transmitieran esa información de empresarial... ...tanto personal de sus trayectorias empresariales como de sus empresas... Y, bueno, pues no hemos podido visitar esas instalaciones, pero hemos podido hacerlo aquí en las sedes de la Confederación Empresarial eh, Valenciana, ¿no? en valicante en la calle Y bien. en eso consiste, ¿no?, en, en, conectar, en conectar empresas consolidadas con empresas jóvenes que están en crecimiento y, mm. y que necesitan pues ese tipo de informaciones, de, de formaciones in situ de personas pues que ya han pasado por por, por una bueno, gran trayectoria empresarial. y Yo creo que es, es algo necesario. Es lógico que se haya adaptado esta operación. Y, pero queremos saber, en esta edición, eh, ¿qué, ¿qué tipo de empresas son las que han estado, eh, en cierta manera, tuteladas por las grandes, por las consolidadas? Pues hemos tenido, hemos tenido la verdad que de todo. Eh, de, desde pequeños comercios de proximidad hasta empresas de de en el, en el sector sanitario, empresas incluso que se dedican al tema de, de administración de, de fincas, empresas eh, dedicadas a la abogacía. Eh, hemos tenido empresas de todo, como en todas las ediciones, ¿no? Buscamos un poco la diversidad empresarial tan rica, como sabes, en la provincia de Alicante, tanto en, en las empresas consolidadas como en las empresas participantes. La verdad que... Hemos quedado muy satisfechos, creo que todas las partes, porque al final todos aprendemos, ¿no?, de, de todos. Usted estuvo en ese acto de clausura de esta operación que bien la ha explicado, en, en la operación Consolida. Eh, en ese acto estuvo también el Consejero de Economía Sostenible. Estamos en unos momentos muy difíciles. Ustedes saben el camino que hay que seguir para la recuperación económica, y luego le preguntaré sobre eh, el, la valoración que hace sobre el plan de recuperación económica del Gobierno de Sánchez o del el Gobierno valenciano. Eh, pero, ¿cuál es el camino de las empresas que tienen que seguir y cuál es el papel que tienen que jugar los gobiernos? Bueno, aquí estamos hablando, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Es decir, el camino que tiene que seguir una empresa, lo primero que, que te tengo que comentar es que, lamentablemente, esa crisis está afectando de manera, nos está afectando a todos, pero está afectando a ciertos sectores de una manera muy específica y muy especial. ¿no? Yo creo que tenemos que estar con los sectores que se están viendo más afectados. El, como todos sabemos, el sector de la hostelería, ...está siendo uno de ellos, hay muchísimos otros sectores que de igual manera se están viendo afectados... ...pero yo creo que tenemos que ser especialmente sensibles y solidarios con los sectores... ...y con los empresarios y empresarias que más afectados se están viendo en este momento... ...porque al final eh, una crisis sanitaria que deriva de una crisis económica necesita por supuesto el apoyo gubernamental... Todos sabemos que si no se levanta la persiana y se tienen que seguir pagando de igual manera todo lo que se ha de, de, de pagar a nivel, a nivel impositivo y a nivel de gastos estructurales de un negocio, pues se van a pasar por dificultades. Y yo creo que esa sensibilidad eh, se entiende de todos los puntos de vista y se está tratando de, de paliar, ¿no? Pero al final... Va a ser, va, Vamos a tener unas consecuencias, obviamente, como estamos viendo, muy negativas, tanto a nivel de país como a nivel de comunidad y a nivel provincial. Lo estamos viendo, es un hecho. La cuestión está en, en que tenemos que tener, eh, la, primero, la actitud personal eh, adecuada para sacar el negocio adelante, y son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo funciona el, el negocio y otra cosa es, La, la posición del Gobierno en cada uno de los sectores y, al final, cuál es el interés común, ¿no?, para, para todos. Es una situación bastante compleja, pero, pero bueno, eh, tenemos que afrontarla con esa actitud, porque la situación es la que es no es otra y depende de cada uno de nosotros cómo, cómo afrontemos esto, ¿no? ¿Y qué le piden a los gobiernos? ¿Ese plan de recuperación del señor Sánchez, el que presentó, es el que necesitan las empresas? Bueno, hablar, hablar de la adecuación en términos tan generales es un poco complicado, porque nosotros venimos peleando por la aplicación de cierta medida, no ahora, sino desde que se declara el estado de alarma, Y eh, bueno, pff, va a ser complicado que todas y cada una de las acciones que el señor Sánchez quiere poner en marcha sea lo que se adecua a la mejor recuperación del país. Me preocupa bastante también la comparativa ¿no? que se puedan hacer eh, de nuestra situación y nuestra economía a nivel, a nivel internacional. Eh, cómo se recupera, cómo afronta España esta crisis en comparación de los demás estados de nuestro entorno, pues bueno, nos puede llevar a diferentes lecturas, porque las estructuras de país también son diferentes. ¿no? Eh, hay medidas que pueden ser más adecuadas que otras, pero lo dicho, tenemos que estar al lado de los empresarios y empresarias, que son los que levantan la persiana, son los que crean la riqueza, Y yo creo que cualquier medida que vaya en contra de esto nos va a perjudicar, nos va a perjudicar, porque al final la creación de empleo y de riqueza viene de la empresa y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Y qué puede hacer Jovenpa eh, estas asociaciones empresariales? ¿Qué pueden hacer eh, ante esos planes de recuperación económica, ante la llegada de fondos europeos? ¿Tienen ustedes fe en poder... Eh... ¿En que realmente esos fondos europeos vayan a llegar donde a los sectores, a las empresas que más lo necesitan? Sí, bueno, nosotros tenemos una cosa clara y hablamos de hechos. Y el papel de las, de las asociaciones, y más en los momentos en los que estamos, yo creo que es muy es muy clara y es muy objetiva y es trasladar todos los problemas y todas las y todas las inquietudes que tienen nuestros asociados, ...al papel institucional, es decir, nosotros somos ese eje transmisor que obligadamente tenemos que llevar en blanco, en negro sobre blanco... ...todas las problemáticas que está pasando en la economía real, y como te comentaba antes, esto lo venimos haciendo desde marzo... ...adecuándonos a cada momento y a cada problemática que viene surgiendo eh, semana tras semana pero es nuestra obligación y es el papel que tiene una asociación eh, el hacer esto, ¿no? El jovenpa, al final, a los jóvenes empresarios eh, tenemos que, eh, que extraer y canalizar toda la problemática que viene ocurriendo y trasladar esto donde lo tenemos que trasladar, eh, que al final es a las instituciones. Y ese y ahí es donde nos venimos centrando eh, desde, desde el mes de marzo. Después, jovenpa es muchas… Eh, Es mucha, son muchas cosas, ¿no? Es el, eh, uno de los mayores puntos de información empresarial de la provincia de Alicante, es un punto de formación, es un punto de conexión entre empresarios jóvenes de la provincia. Eh, esos son los pilares básicos de nuestra asociación, pero sobre todo, y el objetivo principal es el de, es el de representar los intereses de un colectivo, que al final es para lo que para lo que sirve una asociación y, y el asociacionismo ¿no? Pues eh, queríamos terminar esta entrevista con algo que nos gustaría saber eh, como presidente de Joven Jovenpa Federación ¿hay talento y liderazgo entre los jóvenes empresarios de aquí de nuestra provincia de Leche? Lo hay, lo hay créeme, créeme que lo hay lo ha habido todas las generaciones empresariales que hemos tenido atrás siempre se ha, se ha demostrado que La provincia de Alicante siempre ha sido una provincia innovadora, eh, luchadora, eh, emprendedora y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Es una provincia muy diversa empresarialmente, tanto en empresas que ya están consolidadas históricamente, como en generación de, de nuevas empresas. Pues muchísimas gracias, David Santiago, presidente Joven para Federación. Muchísimas gracias a vosotros.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 I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm.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 i do declare, there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la. la, la.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 Pasan dos minutos de las nueve y media de la mañana y nosotros vamos a seguir con esas entrevistas políticas a los portavoces de los grupos municipales tras la celebración del Pleno Ordinario de Octubre. Contamos hoy, esta mañana, con la portavoz de compromiso, concejal de Movilidad y responsable, por tanto, del equipo de gobierno, Esther Díez quien lleva varios días siendo el blanco de las críticas de la oposición por esa puesta en marcha de los carriles bici, a los que llama provisionales, pero la intención del equipo de gobierno parece ser que es que se conviertan en definitivos. Bienvenida, Esther Ríez. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Hoy está supervisando algún carril bici o, o no? Bueno, ya he podido utilizar el que está finalizado, que es el de José María U., ...y en muy poquito vamos a tener ya terminado el nuevo tramo de Juan Carlos I... ...que además se completará el año que viene con ¿no? un tramo en la avenida de Alicante... ...si podemos, si el presupuesto lo permite llegaremos hasta el entorno de la ciudad deportiva... ...y crearemos así por primera vez un eje ciclista seguro, segregado del tráfico rodado... ...para que los vecinos y vecinas de estos barrios puedan acceder al centro... ...de una manera sostenible, con comodidad y con total seguridad. Ha dicho que para el próximo año ese carril bici de la avenida Juan Carlos I... ...se prolongará por la avenida de Alicante... ...pero para este año hay más carriles bici en la zona centro... ...porque también anunciaron el Maestro alvénez Ya expliqué hace unas semanas que lo que dijimos cuando acabó el confinamiento... ...es que íbamos a poner en marcha una serie de carriles bici unidireccionales... ...en cuatro puntos de la ciudad... Finalmente, hemos podido transformar algunos de ellos en bidireccionales, como es el caso de José María Buc y será el de Juan Carlos I, y, eh, y por tanto, el de Maestro Albén y Candaliz no se llevará a cabo porque hemos conseguido esa bidireccionalidad en la calle paralela que es Juan Carlos I. En el caso de la avenida de Novelda, esta bidireccionalidad tampoco es posible porque en el último tramo de, de la avenida el, el carril se estrecha bastante más y, por tanto, lo que haremos será generar ese carril bici segregado en el entorno de la Diagonal y Oseas Smart para conectar también este eje de Carrus con la avenida de la Libertad. Además, quiero recordar que en estos momentos se están llevando a cabo las obras del carril bici de la avenida Alcalde Ramón Pastor que conectan con el actual carril bici de la Ronda Sur y con el actual carril bici de la Avenida de la Libertad, que además se va a mejorar, se va a reforzar su seguridad en una actuación que, que empezará en las próximas semanas. O sea, que descartan el de Maestro Albéniz y el de Candalix, porque con el José María Buc y Avenida de Juan Carlos I consideran que ya es suficiente. Sobre todo por eso, porque al principio los preveíamos subdireccionales, y ahora, al hacer los bidireccionales, ya tenemos el, re, el sentido de ida y vuelta, ya está completado en estos tramos que estamos realizando. Porque han cambiado las previsiones y, sobre todo, esos dos carriles, José María Buc y Avenida Juan Carlos I, ¿son provisionales o serán definitivos? La actuación se enmarca dentro de eh, la estrategia de generación de entornos que favorezcan la movilidad sostenible, que ha puesto en marcha la Unión Europea como respuesta a la pandemia, precisamente porque la bicicleta es uno de los transportes más seguros, eh, que además eh, que se registran lo, los mínimos contagios. Y también dentro del marco que impulsa el Gobierno de España con esa estrategia sostenible y la generalitat valenciana. En cuanto a por qué hemos cambiado de criterio, bueno, al principio eh, se optaba por sentidos unidireccionales, eh, bueno, por mm, evitar los cruces entre ciclistas pero después eh, las Administraciones superiores han indicado bueno, que, que no está generando problemas de contagio de estos carriles bidireccionales y, por tanto, hemos pensado que era una infraestructura mucho más efectiva si todo este carril, en lugar de destinarlo para una sola dirección, lo destinábamos para dos. Esto nos permite también que los ciclistas tengan recorridos que sean mucho más cortos, mucho más directos y también que sean pues mucho más claros en su recorrido y que animen a, a más gente a utilizar la bicicleta como modo de transporte diario. ¿Y serán definitivos? Eh, vienen para quedarse todo el tiempo que, que sea necesario. En la calle Juan Carlos I, por ejemplo, el plan de movilidad urbana sostenible que está en tramitación, eh, pues eh, nos dice que en la calle Juan Carlos I, una vez que hemos peatonalizado la corredora, pasa a tener esa reducción de tráfico y, por tanto, se prevé como un corredor verde, uno más de los que se proponen en la ciudad, con, precisamente, un carril de circulación, un carril bici y una urbanización eh, mejorada de todo el entorno. Ese es el final del camino al que tenemos que llegar, pero, mientras tanto, estará disponible esta infraestructura eh, ciclista que hemos puesto ahora en marcha, el tiempo que sea necesario. Y, mientras tanto... Eh... Las, eh, ¿los aparcamientos en la zona de aparcamientos de Jesuitinas, de, de Avenida Juan Carlos I en, en el Colegio Jesuitinas, se suprime? No, de hecho, esa infraestructura ciclista se ha llevado a cabo por el carril de la izquierda porque el Colegio Jesuitinas, con el que nos reunimos este verano, así nos lo pidió para que ellos pudieran mantener su banda de aparcamiento. Y así se ha hecho. La banda de carga y descarga que utilizan los padres, para recoger a sus hijos del colegio, sigue funcionando como está funcionando estos días eh, el carril de circulación anexo y después ya tendremos ese carril bidireccional. Además, hemos creado un paso de peatones en una siguiente entrada que tiene el Colegio Jesuitinas, a petición del propio centro para garantizar que, que esta nueva entrada que han abierto pues, pueda ser también un paso seguro. Tengo además que destacar que el carril de circulación que ahora queda en Juan Carlos I pasa a ser un carril limitado a 30 kilómetros por hora para ganar seguridad vial. ...en una zona en la que tenemos mucho cruce de peatones... ...entre otras cuestiones, porque existe este colegio... ...y entendemos que esta medida, además de fomentar... ...el uso de la bicicleta, va a ayudar a pacificar... ...el tráfico de, de una vía que recuerdo... ...se enclava en el corazón del palmenal histórico... ...y por tanto, eh, tiene que ser sensible también... ...con el patrimonio y el paisaje que tiene alrededor. Acaban de poner los volardos, ¿cabe el autobús... entre ...en ese carril de circulación que ha quedado de vía lenta... Sí, eh, por eso de hecho se han modificado las líneas para garantizar que pudiera pasar, en todo caso, eh, si hubiera algún problema se modificará para garantizar obviamente que pase la línea H, además de otras líneas que van a pedanías y de autobús escolar, pasan por esta vía y se tendrá que garantizar eh, el paso de estos autobuses, por supuesto. Ha dicho que estas eh, actuaciones se contemplaban... Eh, creo que ha dicho en un programa de a la Agenda 2030, pero ¿se contemplan o se incluyen en ese plan de movilidad que, están, que está en fase de tramitación? Sí, lo que le decía es que precisamente la vía Juan Carlos I es una de las que el plan de movilidad propone como un corredor verde en el que eh, tiene que acabar habiendo este único carril de circulación, una vía ciclista y además una transformación urbana pues que nos haga ganar en espacio para peatones y en mobiliario eh, público y también en, en elementos… Eh, de Arbolado y demás. En este sentido, este es el paso previo a esa actuación definitiva que pacifique el tráfico en, la, en esta calle del centro de la ciudad, que permita a los vecinos que vivan con menos emisiones contaminantes, con menos ruidos y, y con más seguridad vial en el entorno. Por eso digo que no solo hay que poner en valor el carril bici que hemos puesto, sino lo que eso va a contribuir en, en reducir el tráfico y las velocidades en esta calle. U usted ha sido blanco de las críticas de la oposición precisamente por esta actuación no porque estén en contra de los carriles bici sino de la forma en que se ha llevado a cabo porque apenas esta actuación ha sido participativa se ha consultado con los vecinos y colectivos eh, ciudadanos ayer que... mismo decía que, que, que han funcionado con decreto a base de decretos uh -huh. Creo que la Concejalía de Movilidad es, sin duda, una de las que más expone sus proyectos a la participación no solo del resto de grupos municipales, sino de todas las entidades que forman parte de la Mesa de Movilidad y que pueden participar de estas decisiones. Yo, como estaba diciendo hasta ahora, tengo que decir que eh, la actuación en la calle Juan Carlos ya se prevé en ese plan de movilidad. En ese plan de movilidad que se está realizando, eh, se han realizado, además de encuestas telefónicas, Eh, reuniones en todos los barrios, reuniones que han sido abiertas a todos los colectivos que lo han querido y que la oposición, si lo hubiera deseado, hubiera podido participar. Lo que pasa es que no han estado presentes en ninguna de esas reuniones. Y es una pena, la verdad, porque creo que la movilidad sostenible es, un, es una herramienta especialmente importante en los municipios como para que no hayan querido participar de, de estas reuniones en, en, que llevamos a cabo en el año pasado. En todo caso... Eh, el plan de movilidad en estos momentos está en tramitación en la Consellería de Medio Ambiente. En unos meses volverá al ayuntamiento, se abrirá una nueva consulta pública y ahí no solo los grupos de la oposición, sino cualquier ciudadano y ciudadana, ...poder hacer sus aportaciones al respecto. Entonces, ¿qué es lo que el Partido Popular tiene en estos momentos? ¿Tiene un plan de movilidad, el borrador, un anteproyecto? Porque veíamos como eh, en la pasada semana el portavoz popular Pablo Ruz... ...con unos documentos en la mano, decía que era el plan de movilidad... ...que habían solicitado y que ustedes le habían dado después de varios meses... ...de estar pidiéndolo, en el que... Sí se incluye la supresión de 1.600 plazas de aparcamiento y criticaba que ustedes no van a dar ninguna alternativa porque van a suprimir plazas de aparcamiento en superficie. Lo que existe en estos momentos es el proyecto inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ha sido remitido a todos los grupos de la oposición y a los miembros de la Mesa de Movilidad una vez estaba finalizado. Obviamente, si no estaba acabado, no se lo podíamos remitir. No hay mayor prueba de transparencia de que han tenido toda la documentación a su acceso, de que la, la pueden estudiar con todo lujo de detalles, porque así se la hemos hecho llegar. Y, en cuanto a esta propuesta, yo quiero decir eh, que sí, que el plan de movilidad propone eliminar esas 1.600 plazas de aparcamiento, pero los oyentes tienen que saber que eso es el 4% de plazas de aparcamiento libre que existen en esta ciudad. Y, sobre todo, quiero poner en valor por qué se van a suprimir. Y es porque con esas actuaciones lo que vamos a conseguir son calles mucho más accesibles, son calles peatonales, son calles, en otros casos, con aceras mucho más anchas para que puedan pasar los ciudadanos, que van a rebajar la velocidad también de esas vías, que van a permitir priorizar el transporte público, que van a permitir construir carriles bici. De eso se trata. El plan de movilidad, precisamente, se basa en que el tráfico se concentre sobre todo en las rondas y avenidas que circunvalan la ciudad, para que en el casco urbano se rebaje la presión de vehículos, haya menos emisiones contaminantes y eso redunde en la salud de las personas, porque eso es lo que a mí me preocupa. Estamos viviendo en estos días eh, unas posiciones por parte de grupos de la oposición, como el Partido Popular o como Ciudadanos, que en realidad lo que reflejan es que están en contra de la movilidad sostenible. Porque ahora hablan del carril bici, pero es que hace unas semanas eran los que estaban en contra de la peatonización de la corredora. Y, por tanto, al final, lo que vemos desde que entramos a gobernar el año 2015 es que cualquier paso que queremos dar en pro de una ciudad más verde, al final ellos acaban siempre poniéndose en contra, buscando cualquier argumento posible, porque están sistemáticamente en contra de este tipo de decisiones. Y tengo que decir que me preocupa mucho, porque vamos a recordar una cuestión. La calidad del aire en Elche es cierto que no es pésima, pero en varios puntos de la ciudad supera los, las emisiones contaminantes que la Organización Mundial de la Salud eh, apunta como eh, límite. Y, por tanto… Con estas actuaciones lo que estamos haciendo es contribuir a una ciudad que sea más saludable. Es que las emisiones contaminantes, es que el cambio climático eh, nos afecta en el día a día a los licitanos y licitanas. Lo cómodo es no hacer nada, que es lo que ellos proponen. Eh... Lo responsable, como hacemos nosotros, es actuar para mejorar desde luego las condiciones en las que vivimos en esta ciudad. Supongo que si hay zonas donde se superen los límites de emisiones contaminantes, eh, ustedes en ese plan de movilidad las habrán recogido las medidas para reducir el tráfico privado en esas zonas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues mire, en el caso de la avenida de Alicante, que es la prolongación de este carril bici de Juan Carlos I, pues, entre otras cuestiones, se fomenta esta infraestructura ciclista para que pueda haber ese cambio de modos de transporte. Se proponen, como digo, estos corredores verdes, que no solo serán en Juan Carlos I, sino que son en numerosas calles, ...de Carrus, del Pla y también de Altaviz... ...que buscan cambiar la configuración urbana... ¿no? ...la manera que tenemos de entender nuestras calles... ...al final tenemos que pensar... ...que a lo largo de las últimas décadas... ...esta ciudad, como muchas otras ciudades españolas y europeas... ...se ha construido para que los coches pudieran pasar... ...de manera rápida y de manera directa... ...y ahora lo que estamos haciendo es repensar las ciudades para que la prioridad no la tengan solo los vehículos, la prioridad la tengan también las personas que van en autobús, las personas que van en bicicleta, las personas que van caminando, las personas que tienen problemas de movilidad, para que puedan tener calles más accesibles, las familias que van con niños para que puedan tener calles más seguras. De eso se trata. Eh, ese es el objetivo de todas las medidas que estamos tomando ahora y que vamos a seguir tomando en los próximos años. Eh, y, por tanto… Eh, Todos estos estudios de calidad del aire que tengo que decir que se hacen en nuestro municipio, que no se hacen en, en ningún municipio próximo son la guía en la que nos basamos para mejorar la calidad del aire que tenemos en nuestra ciudad y, por tanto, las condiciones de vida de todos los ilicitanos y ilicitanas. Supongo que uno de los puntos es evidente, que donde más contaminación hay es donde se acumula el tráfico, son las avenidas, las principales vías de la ciudad, evidentemente, y está al... Eh, cap, eh, carrer ángel no me salía la calle ángel por esa peatonalización que han hecho de la zona centro y desviar el tráfico por el eh, carrer ángel que eh, tenían ustedes previsto para ya el colocar eh, pues en los puentes de la virgen y canalejas eh, dispositivos eh, para evitar eh, que haya más tráfico en estas en estas vías para cuándo? ¿Cuándo se podrá colocar? Pues en estos momentos estamos en el proceso del registro de los datos que obran en poder del Ayuntamiento, eh, recopilando toda esa información que, que está en nuestra mano, porque desde luego lo que queremos garantizar es que una vez pongamos en marcha este acceso restringido en el centro de la ciudad, que se llevará a cabo mediante un lector de matrículas, Eh, que se haga cuando todas las personas que tienen que ser incluidas en el sistema eh, ya hayan podido quedar registradas. Lo vamos a hacer mediante los datos que obran en poder del ayuntamiento y, por tanto, pues, las matrículas de los vecinos que ya están registradas eh, en estas calles ya no tendrán que darlas de alta, pero, además, eh, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación que permita que de manera autónoma los vecinos y vecinas, propietarios o personas comerciantes, otras personas que tengan acceso, puedan ellos directamente autogestionarse y decirnos qué matrículas además de la suya quieren que estén incluidas eh, en ese permiso de paso en el centro de la ciudad. Por tanto, ahora estamos inmersos, eh, pues en ese momento de acabar de, de desarrollar la, la herramienta. Digo, con, es, un, es un proceso complejo y desde luego lo primero es garantizar que cuando se ponga en marcha lo es con todas las garantías. Eh, no tenemos un plazo concreto, pero sí, desde luego, eh, estamos trabajando de lleno en ello para que pueda ponerse en marcha lo antes posible. La plaza de Baix termina ya, ¿no? Sí, está previsto pues que en las próximas semanas, ya lo poco que queda de pavimento y algún detalle que, que quede por poner, pues estén finalizados en este mes de noviembre como nos comprometimos desde el inicio de la obra. ¿Y este método del lector de matrículas para permitir solamente el tráfico autorizado eh, se colocará en otras zonas del Che? ¿Tienen previsto uh, llevar a cabo estas actuaciones para así reducir el tráfico, como dice, y garantizar la calidad del aire? En estos momentos no tenemos previsto llevarlo a cabo en otros puntos de la ciudad. Es un elemento que está encima de la mesa. Hay que recordar que las diferentes administraciones, autonómica, estatal y europea, indican que tenemos que ir trabajando en zonas de bajas emisiones. Vamos a seguir avanzando en peatonizaciones en los barrios, en pacificación del tráfico, pero de momento con otras actuaciones que no pasan por, por estas restricciones. No hay mucho tiempo y hay muchos asuntos. Eh, están repensando la ciudad, están reordenando el tráfico. Eh, ...necesitan por tanto la conclusión de la Ronda Sur... ...para desviar, para sacar del casco urbano... ...todo el tráfico posible... Y la conclusión de la Ronda Sur sigue pendiente y no aparece en los presupuestos generales del Estado. La oposición ha pedido un pleno extraordinario para que se forme una mesa de trabajo y puedan presentar enmiendas desde la unidad política en el Ayuntamiento de Leche para reclamar con más fuerza estas infraestructuras, no solo la Ronda Sur, sino otras, para que se incluyan en los presupuestos generales del Estado. Considera que la alcalde está tardando en convocar el pleno extraordinario y su voto será el de... Los, eh, los grupos de la oposición crear esa unidad y a la hora de presentar esas enmiendas? Vamos a ver, los oyentes tienen que saber que cuando unos grupos, unos concejales, piden un pleno extraordinario, hay un plazo para convocarlo seguimos dentro del plazo y me imagino que dentro de unos días se dará a conocer la fecha de, de ese pleno, que será en breve, con toda la normalidad, eh, teniendo en cuenta Que el gobierno municipal, los concejales que tenemos competencias de gobierno, pues obviamente tenemos desde hace días, eh, o sea, tenemos a, a días vista la agenda completa con reuniones de trabajo y, por tanto, pues esto no, no es tan fácil así como hacerlo de un día para otro, pero que será dentro del, del periodo que se ha establecido con toda la normalidad. En todo caso, a mí la iniciativa me parece positiva. Si cuantas más voces podamos sumar a esas reivindicaciones que, en el caso del Grupo Compromis, llevamos años realizando al Gobierno central, pues bienvenidas sean eh, esos apoyos también y, por tanto… Eh, nos parece bien que se ponga en marcha esa mesa de trabajo para poder llevar a cabo esas reivindicaciones de manera conjunta. Yo lo que sí que les he trasladado a los grupos de la oposición es que entiendo que no había necesidad de hacer un pleno extraordinario para decidir convocar una mesa de trabajo. Creo que simplemente en una junta de portavoces es una decisión que habíamos podido tomar. Pero bueno, mmm, ellos parece que, además de la medida, pues quieren ¿no? esos minutos de gloria. pues bueno. Pues eh, el, nada, se cerrará eh. ese pleno y ya está, pero me parece sinceramente que es una decisión que se podía haber tomado eh, en otro formato. Ellos pedían incluso la convocatoria ya, eh, esta misma semana, pero hoy mismo, ustedes están en el centro de congresos este jueves, eh, precisamente, usted se ha salido de la reunión para atendernos, algo que le agradecemos, porque están revisando el plan general, ¿para cuándo esa revisión del plan general? Bueno, ya está en proceso esa revisión de, del plan general, esa primera parte estructural. De hecho, ahora, como me cierro se está haciendo, haciendo esa explicación. Eh, y yo ahora, pues, nada, cuando finalicemos, pues seguiré eh, en esa reunión. Desde luego que es muy importante por todo, todo lo que implica. ¿no? Al final es uno de los instrumentos más potentes que tienen los ayuntamientos para transformar las ciudades. Porque dicen cómo queremos ser eh, en el presente y en el futuro. Y es importante que cambiemos la visión que se ha tenido en los últimos años del desarrollo de las ciudades. Ya cambiamos de esa perspectiva de construir, de ampliar, porque sí, y pasamos a una perspectiva de decir, vamos a proteger nuestros recursos naturales, vamos a fomentar la economía sostenible, vamos a garantizar también la movilidad sostenible a través de, de ese plan general, eh, garantizando esas infraestructuras en los nuevos desarrollos urbanísticos, vamos a promover también la rehabilitación dentro del casco urbano, el desarrollo de una ciudad compacta, como digo, con criterios de una ciudad, ciudad verde, como nos hemos establecido en esa estrategia el 2030. Pues muchísimas gracias por habernos atendido a Esther 10 y sobre todo por habernos explicado esas actuaciones que están llevando a cabo, que están diseñando, que están recogiendo en los diversos planes para hacer a esta ciudad algo más amable, una ciudad más para el peatón que para el coche y sobre todo una ciudad con mejor calidad del aire. Muchas gracias. Un placer, Dor, Muchas gracias a vosotros. 101.4, Radio Marca.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 Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo. Que me hubiera casado contigo, de habermelo pedido. Y luego me he ido. Y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho.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 que siempre me pasa lo mismo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 En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XT40 y XT60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ankara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.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 Pasan dos minutos de las diez de la mañana, nosotros damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la segunda parte de La Glorieta por nuestra señal de Teleelch, damos la bienvenida por tanto a los telespectadores de Teleelch que siguen este programa aquí en el 101.4 de Teleelch, en Radio Marca, un programa La Glorieta que comenzó a las nueve de la mañana, entrevistando al presidente de la Federación de Jovenpa por esa clausura en el programa Consolida que tuvo lugar esta misma semana en el Centro de congresos, donde 15 jóvenes empresas han podido ser tuteladas por empresas ya consolidadas para tener éxito en eh, su futuro. También hemos entrevistado, acabamos de entrevistar a la portavoz de compromiso y concejal de Movilidad, miembro del equipo de gobierno ...por esas actuaciones, por ese Plan Municipal de Movilidad... ...que se está tramitando, que ya se ha presentado en su fase inicial... ...a los grupos de la oposición y que contempla numerosas medidas... ...sobre todo para restringir el tráfico privado en esta ciudad... ...y en las avenidas principales como Juan Carlos I... ...que ya han comenzado con la creación de ese carril bici... ...tan criticado por los grupos de la oposición... Y en esta segunda parte del programa La Glorita, anem a parlar del en Valencia per el Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó presenta esta vesprada al Centre de Congressos el seu anuari La Reia, que porta més de 30 anys publicant-se per a recuperar part de la nostra història de Elche comarca a través de l'estudi i la investigació i fent -a, a més a més una defensa de la nostra llengua. Vies presenta la 33 edició de la Reia que porta articles de gran interès sobre diversos aspectes com els refugis de la Guerra Civil, els banys àrabs del mercado troba... mercat central o un estudi de la imatge idílica que va tindre el la prensa i els llibres de viatges del segle XIX i principis del XX. Bé, per a parlar del contingut de l'anuari, donem La benvenuda a la segua coordinadora, la coordinadora de publicació, Elisa García Brotons. Mol bon dia, Elisa. Hola, mol bon dia, Rosmary. Bon dia. La reia primer que tot, què és la reia per a per a l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó? Bé la reia és una de les activitats principals que, que desenvolupa l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó tots els anys. És una publicació periòdica que s'edita edita una vegada l'any i eh, y es una compilación de artículos de reserca, de investigación, eh sobre sobre el patrimonio, la cultura eh, de la nostra comarca, dels municipis Els, Crebrient i Santa Pola, principalment. Y es una ferramenta de recolsament a, a la investigació i y a, y a la recerca i y al estudi rigorós de del nostre patrimoni, de la nostra cultura i escrita eh, en la nostra en la nostra llengua, con una defensa de la nostra llengua també. I per què s'ha arribat a la 33 edició? Eh, que haurà d'ha sigut difícil mantenir una publicació. Eh, sí, realment, clar, la teva va començar a publicar-se a 1983, va ser una iniciativa d'un grup d'estudiants de la Universitat de València i des del any 91 és l'Institut d'Estudis Comarcals del Baixinalopòl l'organisme que està eh darrere de la de la publicació que està eh compromès en en mantenir-la tots els anys eh, eh vigent, no? Eh, eh, que no es perga aquesta aquesta cita anual que tenim i és un compromís de, del grup de persones que fan en l'Institut d'Estudis Comercials, que és un grup de ciutadans i ciutadanes els crevieta de Sant Apollà preocupats pel pel medi ambient, preocupats pel matrimoni, pel patrimoni. I compromisos en en ayudar a que se estudie, es conegas, es difonga y y se defense. Y pensé que es una herramienta muy necesaria para también eh, concienciar a la a la población, a la ciudadanía y al público de la necesidad de de proteger el nuestro patrimonio. La la, que que porte 33 ediciones. És és una mostra del compromís fer d'un grup de persones que treballen en això tot aquest estat. I tant, tant anem a parlar del contingut eh de la de l'anuari d'enguany. La rèllia mm -hmm. quins articles han ha nombrat alguns de gran interès, sí. però quins criteris són els que aneu fent per a replegar aquests articles a la rèllia? Sí, béia un consell de redacció que tots els hanxevalua els articles que, que proposen investigadors de de tota, desde tota mena de de enfoquament científics, no, de ciències socials, de eh, historia des de la la l'arqueologia, la biologia, eh, i es, el criteri és eh, sobre todo considerar que són que s'aborden temes que de d'interès i que son eh, valuosos, son cuestiones valuoses que han de quedar escrites perquè d'altra forma es perdrien a les i, sí, i sí. quin article pas me pas destacar eh para que els lectors eh, i sobretot des espectadors mm. i els oients que mons escoltant eh, mm. tinguen interès en en comprar la rella. Eh, és és complicat destacar un, és impossible destacar un perquè com que és un conjunt d'articles i cadascun té una temàtica diferent, sempre hi ha eh, diferents interessos també als lectors i als socis de l'Institut de Comarcals També hi ha interessos diversos i el l'article que, eh, que pot semblar més interessant a per una persona per la seva formació, per els seus interessos, pot ser diferent al, al d'altra persona. Però a la rella sempre hi ha un apartat de materials de l'ensenyament, que són reflexions sobre activitats didàctiques que s'han dut a terme a l'aula, per exemple, aquest en tenim un article sobre el projecte educatiu i museístic de Pusol, que està reconegut per la UNESCO, i tenim un altre article sobre Eh, con vehicular l'educació infantil a través de la música i del l'art i a més eh, per destacar algun mes el, el que protagonitzarà la conferència d'aquesta vesprada perquè la, a la presentació d'aquesta vesprada hi ha una conferència d'un dels autors que és Vicenç Sanzano eh, director de la, de la junta rectora del parc natural del fondo és un article que eh, sobre el, el seu títol és ilice i y la marjal una lectura ambiental de la història del territori i el que ens planteja és eh, Una, una descripció de cómo ha cambiado el nuestro entorno totala marginalia entre el valle i y el valle segura eh, al llarg de set milenis y cómo el entorno y la el estado natural de de la nuestra geografía eh influís en la prosperidad de, de les eh, poblaciones que que se asienten a la zona y cómo la la natura ens acollís o, o no, en funció de la su evolución ya I... el tres artículos Sí, que no, que, després després parlem de salts articles mm -hmm, perquè molt bé. Eh, qui pot anar avui a la presentació de la REA? Ho dic per tota la normativa de la covid. Clar, clar efectivament la tota la situació de pandèmia eh, a ha condicionat l'elaboració de la revista i ja ha condicionat ara també les presentacions. Eh, en principi l'aforament és limitat i i està pràcticament ja cobert amb, amb socis que que ja assistiran, que ja han confirmat la seva assistència pero para que tot el món pugui seguir eh l'acte, aquest any per primera vegada l'anem emetre en viu a través de la plataforma Webex que ens ha el CEFIRE y de forma que tot el món que tinga interès pugui des de casa connectar-se a, connectar a l'ordinador, a les 8 de la vesprada, en directe y seguir la presentación y la conferencia de Vicente Sanzano Seguir les instruccions que poden trobar al nostre Facebook, al Facebook de l'Esquema d'Alcàs està detallat com com s'an de connectar. Uh -huh. Bé, eh, altres articles també de que pugues destacar? Sí, la setmana que ve, per exemple, tindrem la presentació a Santa Pola um, i inclourà una conferència de d'Antonio Baile, un antropòleg que ens contará la biografia de Felisa Lázaro, que és una dona eh, desconeguda en la nostra zona, però que va ser molt important è era una cantant d'òpera que al 1909 es va sentar en una zona, va viure a Santa Pola i y va a comprar el teatre cursal d'ell, que actualment és el teatre el, te, el Gran Teatre. Va a comprar el Teatre Circo i y el va convertir el va reobrir com a teatre cursal. Actualment és el nostre gran teatre que compmplix aquest any un centenari i y, y per tant, la biografia d'aquesta dona que va ser molt avançada a la seva època en el terreny personal i en el terreny profesional, també de molt d'interès perquè és un, una sorpresa eh, la trajectòria vital d'aquesta dona. Felisa Lázaro molt bé. Ai, Lázaro. Lzarorem mm -hmm. en compte sí. encrevillent quin article és el que aveu destacat per a la presentació? Sí, és... Encrevillent tenim el dijous 26 de novembre, de novembre també a les 8 de la vesprada de la presentació. i la conferència eh, serà a càrrec de Vicent Josep Pérez Navarro eh Clàssic, Classis de Credivillen que ha escrit un article que també resulta molt interessant perquè ha recopilat imatges, eh, gravats i il·lustracions que aparegueren en, en la premsa periòdica, en els llibres de viatges, en les publicacions de viatges del segle XIX, des del segle XIX fins al segle XX i que eh reflexen com la zona d'Elche es venia com un oasi de palmeres, com un destí turístic privilegiat equiparable a al Orien Pròxim o al Nord d'Àfrica, però més proper per als viatjants europeus i, i és també una petita joia que mereix molt la pena conservar perquè això és una recopilació d'imatges impagable. També es, tenim articles des bains àrabs, de l'escala d'Elche en temps de guerra o és l'escala de la província. El article de de Soler. L'article de Vicenç Soler repasa l'escola d'Elts uh, durant la Guerra Civil de 1936 a 1939 i com es van articular les colònies que acolliren a, a xiquets i xiquetes refugiats que estigueren al nostre municipi i com se va garantir la, el seu dret a l'educació i entre altres coses també reivindica un poc l'opció la, la, de conservar aquestes colònies i aquestes construccions que encara amb en elles al nostre municipi però que cal protegir si no volen perdre'les participen gent investigadors de prestigi también sí, al nostre mentor eh, Joan Castaño eh, Efectivamente. també tenim a Carmina Verú de l'arxivera uh -huh. municipal eh, uh -huh. i supose sí. que molta gent no és la que col·labora clar és moltís tenim a Joan Castaño amb un article sobre el saló de sessions del ayuntamiento de l'ajuntament d'Els i tota de l'ornamentació i tota i tots tot els elements decoratius i el seu simbolisme a Salud de Sessions. Tenim a Gregorio Alemany amb un article sobre les refugis antiaeris que hi ha a la ciutat d'Els, que en són 13, i que amb la proposta de recuperar-los i obrir-los al públic. Tenim, tenim a Carmina Verdú i a dos arquitectes que feren la prospecció ar eh, arqueològica, però d'arquitectes, no arqueòlegs, els banxares, que descriuen com eren aquestes banxares que fins fa poc temps no coneixíem. És a dir, que tenim un, un equip de gent treballant que és, Eh, de primer ordre i, i evidentment un treball de equip i un esforç col·lectiu per per, bé, per treure un producte de qualitat, un llibre de, de qualitat i que conserve la nostra memòria, és eh, se... un, un treball molt molt valuós. Se pot ja adquirir en qualsevol llibreria? Eh, a sense que hi ha els els tenim a la venda, eh, des de dilluns es podran adquirir. Y els socis també es poden arreplegar, o, o les persones que no siguen socis del institut els poden comprar també a les presentacions, a l'entrada de les presentacions. És a dir, aquesta nit al centre de congressos, a les 8, o a les presentacions del dia 18 a Santa Pola i 26 a Crevillens. I ens falta la il·lustració d'enguany. Eh, qui mm -hmm, és el, el dibuixant? Sí, eh, la, la, la imatge de portada i les il·lustracions interiors d'un artista plàstic crebienti que es diu Alfredo Mas Valero. Eh, eh, eh, perdó, perdó perquè crec que ha entrat una trucada al teu mòbil ah. i ha, ha sonat el, el to el i no no sé, eh, s'ha clava, s'ha ficat una música eh, que no que no m'ha deixat eh, escoltar qui és l'artista ah. de la il·lustració ah. de la rella? L artista de la ilustracja de la rella de la portada i les ilustraciones interiors jest el crevillenttí alfredo Mas Valero Pero a més aquesta aquest any está, també unes il·lustracions interiors específicament creades per a la rella del metge historiador i historiador illíciità Juan Rodena Cerdà que ha dissenyat unes il·lustracions amb motiu de per de, de, de, de reflexar un po la situació de pandèmia amb la Covid que está, any i per per deixar un poc un una una impronta un CJ de la situació tan específica que hem discuta, que és aquest any. O sigui, Alfredo Mas Valero de Crevillent i Juan Rodenas Pedra d'El. Pues moltíssimes gràcies Elisa García per explicarnos eh la rella aqueste anuari que pues l'Institut d'Estudis Comarcals publica per a recuperar part de la nostra història i cultura. Moltes gràcies per el, el treball. gràcies. Vos, abre, vos agradecemos la voz alta que en su EU, la oportunidad de participar al programa. 101.4 Teleelch Radio Marca Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iOS de Elch también lo son, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749.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 Yo soy tú, camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche. Los domingos son Hollywood en Lalyup. Ven a nuestro restaurante y te invitamos al cine, solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en ccelalyub.com. Lalyup loving people. Quan per la sorra només, i a de d'arrats i de es les quan un mar blau és el meu mar blau. Quan tre roques fan un port i cada gradarena sembla un trucet d'ores les quan una platja és la meva platja. Bon dia, bon dia to bom Bon dia, bon dia, bon dia, ventet de llavant, que vens on el sol neś i mors no meu balam. Bon dia, bon dia. Si bufa, cap on s'amaga el peś, llavors, quan el és, és el meu vent. Si és lleuger, com un i la proa pintat de vermell, el teu nom és llavors, quan Zona są juglas, I el sol mitja mangrana A la mares És llavors Quan jo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 Si eres empresa i para a qualsevol pes, porta-los a un gestor autorizat o telefona a un profesional de la poda. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Ells, treballem per un els Més Net. La Glorieta Rosmar y Alonso. Son las 10 y 21 minutos y hoy sí, hoy vamos a colocar la ronda de noticias en su tiempo, que ayer tuvimos que retrasarla. Porque la agenda informativa estuvo muy apretada. Hoy, ¿cómo está Marga García? Buenos días. Muy buenos días, Ros. Bueno, pues de momento tranquila, pero aquí como nunca se puede decir que la bueno, mañana... está tranquila, tranquila <susurra> teniendo esa... Están reunidos en el centro de congresos el equipo de gobierno para bueno, esa consulta del sí. plan general. Veremos qué sí. nos cuenta el alcalde y la concejal de urbanismo. Sí, dentro de un rato después de esta reunión, como tú dices, en el centro de congresos, darán una rueda de prensa para informar sobre esa consulta del plan general de ordenación urbana. Eh, además el Edil de Derechos Sociales Mariano Valera presenta una campaña de consumo responsable y otra de recogida de alimentos y además eh, hay una firma de convenio entre el Ayuntamiento y Cruz Roja. ¿Y qué sabemos de la evolución de la pandemia de los contagios con esos positivos en el centro de discapacitados en Yubalcoy y con esos cuatro brotes que se han detectado en las últimas 24 horas? Sí, bueno, mañana conoceremos los datos actualizados de la Consejería de Sanidad, pero bueno, como tú dices, ayer se informó de cuatro nuevos brotes, además de ese importante la residencia de Jubalcoy, donde hay al menos 20 personas eh, contagiadas. El brote afecta a 14 usuarios con diversidad funcional e intelectual, de los que seis han sido trasladados al Hospital General. El resto permanece aislado, al igual que los seis trabajadores que también han dado positivo. Eh, como he comentado, hay seis que han sido trasladados al Hospital General. Actualmente, la ocupación de los hospitales se mantiene estable. Eh, en el Hospital General hay 14 personas, en total hay 14 personas en la UCI y 51 en planta. ¿14 en la UCI? 14 en la UCI entre los dos departamentos. Ah, vale, vale, vale. Uh -huh. En el Hospital General. Eh, son 8 personas en la UCI y 31 en planta y en el hospital del Vinalopó son 6 en la UCI y 20 en planta. Así que bueno, a pesar de estos datos, ya el otro día el, el director del hospital general, Carlos Gosalba, ya decía que, bueno, que se va manteniendo estable, esa curva se va frenando poquito a poco, la tasa de incidencia... Ha ido bajando en las últimas dos semanas, así que bueno, poco sí. a poco. Y además eh, la consellera nos puso de ejemplo como que el municipio que está cumpliendo... Con esas medidas con la, restrictivas. Y <coughs> está dando sus resultados. Veremos, veremos si, si con la próxima actualización de los datos, que es para mañana <coughs> viernes, seguimos bajando esa incidencia y seguimos doblegando esa maldita curva, curva. de la pandemia. Eh, Marga, pues estos son los datos, estas son las previsiones y, y algo más que me pueda pues, destacar. Pues bueno, un último punto, y un eh, suceso. Eh, si es que ayer el eh, SAMU asistió al conductor de un patinete tras atropellar a un peatón. Eh, fue en la avenida de Alicante. El equipo médico asistió al conductor del patinete, un joven de 17 años por eh, conmoción. Luego fue trasladado al Hospital General, mientras que el peatón resultó ileso. Pues mira, del tráfico hemos estado hablando de reducir de todas esas medidas restrictivas que también se van a poner al tráfico uh -huh. privado en el CHE en los próximos años con ese plan municipal de movilidad que el equipo de gobierno está tramitando. Marga García, a la una volvemos a escucharte. Volvemos a la una. Eh, además, por supuesto, en la web telex.es, la actualización de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana y en todas las imágenes a las nueve y media en el informativo Teleni. Pues muchísimas gracias por tu trabajo, Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Nosotros continuamos después eh, de escuchar y de estar con Marga García, nuestra compañera de los servicios informativos, continuamos esta ronda de noticias. Ahora con la información deportiva, con Paco Gómez, pero eso sí, cambiando. ...la sintonía. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol... ...hace balance muy positivo de este arranque liguero... ...donde los blanquiverdes han sumado... ...más del 50% de los puntos 11 de 21 posibles. Saben que llegarán curvas y rachas de vacas flacas... ...pero... Lo que va adelante va adelante y sobre todo todos mantienen la confianza de que hay mucho margen de mejora teniendo en cuenta que la gran mayoría de los nuevos fichajes todavía no ha aportado su calidad. El Uno de los capitanes de la primera plantilla, Gonzalo Verdú, ha destacado la valentía del equipo en este arranque en primera edición. Ha reconocido que la idea de Almirón, su filosofía, es la de ser un equipo valiente y que van a muerte con esa idea. ¿Y que es lo que puede hacer conseguir la permanencia solvencia Gonzalo Verdú La valentía del equipo, creo que al final es lo que nos puede dar eh, conseguir el objetivo Al final es un grupo muy trabajador, un buen, un buen grupo Pero creo que, que con la idea del míster es un grupo valiente Y creo que eso es lo que nos puede dar la, la diferencia para, para poder conseguir el objetivo Y al final, pues bueno, creo que el, que el equipo está, está armado para eso El míster tiene con idea, vamos a muerte con eso Y es verdad que, bueno, al final, pues bueno, sobre todo al principio te, te puede... Eh, puede haber alguna duda, pero creo que el equipo lo tiene lo tiene muy claro. Eh, el, el equipo asume riesgos con balón, que al final, como te digo, es lo que nos puede dar eh, conseguir el, el objetivo con, con solvencia asumir riesgos con el balón, sacar la jugada desde atrás, en definitiva, ser valiente. Van todos a muerte con la idea de Almirón y entienden que hay mucho margen de mejora porque cada día que pasa, cada entrenamiento que hacen van asimilando e interiorizando precisamente esos conceptos. Como también se espera que con cada semana y cada partido que vaya avanzando la competición, vayan dando un paso al frente los nuevos fichajes. Precisamente se espera hombres como Guido Carrillo, que ...ya eh, se incorporen a los entrenamientos... En los próximos días, en principio Edgar Badía, Sánchez Miño, Víctor e incluso Fidel, que puede ser el más dudoso. Se espera que todos ellos estén para el partido contra el Levante en esta semana en la que el técnico dará descanso el sábado y el domingo, teniendo en cuenta que no hay liga en primera división, volverán el próximo lunes, aunque queda lógicamente hoy y mañana como entrenamientos. El objetivo es llegar a tope para esa finalísima contra el Levante la próxima semana, el sábado, a las 2.00 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos ya esta ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Malbandía, la dorsal anticiclónica se está debilitando, pero va a seguir garantizando la estabilidad atmosférica. Ya durante esta madrugada hemos visto intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han vuelto a bajar hasta los 7-8 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 12 grados. Para esta mañana ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, situación de viento en calma de componente terral. A partir de mediodía se activará El viento flojo de componente este, rachas de en torno a los 20-25 kilómetros por hora. Seguirá llegando nubosidad de tipo alto, temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 20-21 grados. En algunas pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 22 grados. Para mañana viernes, paso de abundante nubosidad, llegarán nubes de tipo medio, no esperamos precipitaciones. El viento de componente terral por la mañana, por la tarde flojo de componente marítima, temperaturas máximas que en buena parte del territorio de nuevo van a rondar los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13-14 grados. El sábado seguirá llegando nubosidad, pero a partir del domingo ambiente mucho más soleado y con el viento de componente terral, el viento de poniente, las temperaturas para el domingo podrían subir hasta los 24 grados. El lunes temperaturas máximas en torno a los 23-24 grados.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 Pues acabamos eh, de poner esta canción a petición de Manolí Guilaguer. Muy buenos días, Manoli. Buenos días, pues sí, vamos a... Aún no estás dentro del rincón gastronómico, aún no, ¿eh? Aún no, aún no. no. Estamos ¿Vamos? esperando a Nieves, que está a punto de llegar, pero bueno, el calor del amor en un bar, eso es lo que queremos. No mucho calor, mejor ventiladito, de ventiladitos está mucho mejor, pero ojalá que los bares y los restaurantes y toda la hostelería, así como todos los sectores afectados por este COVID, pues puedan salir muy pronto adelante, eso es lo que deseamos. Sí, desde aquí apoyamos, por supuesto, a la restauración ilicitana, lo necesitamos, además, los bares es que deberían ser ya patrimonio de la humanidad, no los de Elche, sino en los España de España. España por lo menos. <risa> ¿Cuántas cosas hemos vivido en un bar? Bueno, mira, eh, pues sí, porque las mejores conversaciones están en torno a una mesa y bueno, y las amistades también se fomentan en las barras de los bares. Oye, las cosas como son en España somos muy de aperitivos, somos muy de tapas y somos muy de bares y en esta zona, pues como en cualquier otra zona de España y por eso tenemos también mucho éxito entre el turismo cuando viene aquí, que les encanta. Manoli, ¿y tú que has trabajado y sigues ...trabajando en los medios de comunicación... ...cuántas veces hemos pescado las noticias en los bares... Hombre, ...y cuántas comidas se han celebrado... ...en las que hemos hecho entrevistas de trabajo... ...y bueno, desde luego que sí... ...cuántos cafés nos hemos tomado para sacar buenas noticias... Eh? <risa> <risa> ...grandes noticias a través de un café... ...pues desde aquí como siempre... ...vamos a, a apoyar a uno de los sectores... ...más golpeados por la pandemia... ...y Manoli, hoy en tu Rincón Gastronómico... ...nos vas a hablar con es gil ...de las vacunas... Sí, ...estáis bien. motivadas por ese anuncio tan esperado? ...es que es una gran noticia y yo creo que... ...bueno... bueno no. pues ...esperemos que lo sea, esperemos que lo sea... ...y que pronto sea una, una realidad... ...de momento vamos a ser optimistas y esperanzados ¿no? Sí, pero no vamos a ser muy confiados... ...no, tampoco... Y a veces podemos ser tontos... ...bueno, bueno, o, eh, te optimistas... lo digo por, porque ya en todos los medios de comunicación... ...nacionales e internacionales ya ha salido... ...que la CEO, bueno, la Comité de Dirección... ...de la multinacional Pfizer... ...vendió acciones... Sí justo el día que anunció que tenía vacuna, sí. o que tenía la posibilidad de que estaba muy avanzada. Qué raro, ¿no? Qué un poquito, raro. Un poquito, bueno, esperemos que sea... No, qué raro no. Un que... movimiento de empresa, ¿no? Lo que, lo que hayan hecho y que la vacuna sea... Sería terrible o sería delito, ¿no? Sí. El que se aprovechen de esta situación que estamos viviendo todo el mundo mm. para hacer negocio y mm. para enriquecerse. Está claro que Veremos. lo van a hacer, está clarísimo que lo van a hacer bueno ya veremos el precio de la vacuna cómo lo ponen de momento pero bueno, dicen que la, la, la dispensará la seguridad social espero que sea así sí pero los gobiernos las tienen que sí, pagar desde luego. así que a sí. esas farmacéuticas que en definitiva lo que no se nosotros. aprovechen sí. que no se aprovechen porque lo que están haciendo también es un gran gesto para la humanidad uh -huh. y pueden quedar bueno en la eternidad y pasar a la historia efectivamente Bueno, pues Manoli, de vacunas vamos a hablar en tu rincón gastronómico. Sí, porque de momento, mientras llegan esas vacunas, es muy importante reforzar nuestro sistema inmunitario y, entre otras cosas, lo podemos hacer a través de una buena alimentación saludable. Pues eso será en unos segundos. No se vayan, nosotros continuamos, porque en cuestión de minutos tendremos aquí el rincón gastronómico del fogón ilicitano. 101.4 tele -Elch, Radio Marca.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 Siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime no sabemos quién Sea una locura, esto va tomando altura. Y yo soy de volar. Y aunque y estemos tan arriba, que den miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás. Y esa cara, que por más que quiera, no me sabe ocultar.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 Comigo, yo que lo sencillo lo hago complicado, complicado pero contigo amor yo, yo que sé se, a tumba abierta no me lo pienso. Yeah. tú quédate a mi lado ah. y aunque sea una locura esto va tomando altura y yo soy de volar.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 0.4 Teleelch Radio Marca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 24 años cuidando de ti. Siempre que vuelves, sacas. Pues, como hemos dicho, ya tenemos a Nieves Gil al otro lado del hilo telefónico, porque ha sido imposible hoy poder aparcar a tiempo. Sí. Es que esas cosas pasan y en el che pasan muy a menudo. Imagino que Nieves, la pobre, habrá pegado 27 vueltas. Nieves, buenos días. Buenos días. Fijaros, llevo 40 minutos. Y me he metido aquí en un huequecito para poder hablar con vosotras porque, vamos, esto es increíble. ¡Qué barbaridad! Bueno, menos mal que tenemos el teléfono y tenemos esa posibilidad de, de comunicarnos contigo rápidamente, Nieves. Antes estaba hablando con Ros, eh, que bueno que querías hablarnos de esa noticia que ha, que ha saltado eh, a la actualidad esta semana sobre esa posible vacuna, esa vacuna que ya parece que puede ser un hecho y que podría luchar contra esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no?, Claro, fíjate, ¿eh? qué noticia. Yo cuando la vi por la mañana y que en un comunicado de prensa de que ya para enero se podían empezar vacunaciones con una vacuna con un 90% de efectividad, imagínate qué esperanza, ¿no?, qué noticia tan buena. Falta que ahora realmente sea así, o sea, que realmente podamos disponer de esa vacuna y en, digamos, en cantidad importante para poder ir vacunándonos. Pero bueno, ya es una puerta grande a la esperanza para, no sé, para mirar al futuro de otra forma. De eso estábamos hablando, Rosy, y yo, que bueno, salvando todas las distancias y toda la, caut la cautela, ¿no? Pero queremos tener esa esperanza y de que eso sea una realidad, porque qué importantes han sido en la historia las vacunas, ¿no? Desde que somos pequeños, desde que nacemos. Pues fíjate, ¿eh? las vacunas han salvado millones de vidas, está claro. O sea, es uno de los métodos preventivos más eficaces que se han encontrado. Entonces, eh, es importantísimo. Cuando tengamos una vacuna que pueda hacer frente a esto, ya de principio significará que, que ese nivel de contagios tan alto que va viendo, pues va a disminuir considerablemente. Entonces, creo que la vacuna es algo, pues, muy, una de las mejores, desde luego, una de las mejores eh, eh, conquistas científicas. Fíjate por ejemplo lo que supuso la vacuna de la gripe que antes la gente se moría de gripe y bueno ya tuvimos en nuestra historia en la historia de España esa gripe la gripe española que que, que tantas muertes dejó en el camino ¿no? y bueno y la gripe ahora pues es una, una enfermedad más que puede ser más o menos eh, molesta pero al fin y al cabo pues eso pues un catarro gordo como podríamos decirlo ¿no? gracias a esas vacunas y bueno y gracias a, también a que la medicina ha avanzado muchísimo por supuesto. Claro que sí. Además, fíjate cómo se combatía eh, la gripe en aquellos tiempos cuando no había, no había vacuna en los primeros brotes y era comiendo naranjas. O sea, la vitamina C. La vitamina C es importantísima. Está muy bien vacunarnos porque, claro, es una garantía científica, pero una de las mejores vacunas que hay también es la alimentación y estar bien preparados y tener nuestro sistema inmunológico fuerte ...para que los virus no encuentren donde instalarse. Eso es precisamente lo que te quería comentar, ¿no? Que mientras llega esa vacuna, mientras llega esa esperanza... ...bueno, pues tenemos que seguir reforzando pues eso nuestro sistema inmunológico... ...alimentarnos bien, porque esa alimentación saludable... ...esos buenos hábitos, pues nos van a prevenir también... ...o, o defender de enfermedades. Claro que sí, es fundamental, es fundamental eh, para todo, está claro, para la salud, para el estado de ánimo, para tener una calidad de vida, es muy importante tener una buena alimentación. Y entonces, pues hoy que estamos hablando en concreto de, de lo importante que son las vacunas, pues eh, si la vacuna encuentra un marco apropiado, bien protegido, con un sistema inmunológico fuerte, bueno, podemos estar tranquilos que, que va a ser doblemente eficaz. ¿Qué nos recomiendas, por lo tanto? ¿Qué alimentación deberíamos seguir? Pues fíjate, yo sabes que no me salgo de alimentación mediterránea. Es que lo tenemos todo. Entonces, en el tema de ahora mismo, por ejemplo, otoño, invierno, para hacer frente a los virus que suelen entrar más por las vías respiratorias, sobre todo la vitamina C. La vitamina C, pero claro, sola... Eh, no hace nada, porque si tomamos mucha fruta o verdura en vitamina C y no tomamos eh, alimentos proteicos, pues esa vitamina no tiene donde fijarse tampoco. Y lo que se trata es de que estemos fuertes, estemos sanos, entonces hay que tomar por lo menos, mira, una recomendación eh, a nivel mundial, pues son dos raciones de carne o de pescado a la semana, una dieta muy rica en cuanto a legumbres, sobre todo, mira, dos y tres veces por semana un plato de legumbres nos va a aportar mucha proteína de, eh, de tipo vegetal y también muchas vitaminas. Y luego verduras todos los días y varias raciones al día. Entonces, eso nos va a asegurar que ese cuerpo esté sano, esté fuerte. Siempre, desde luego, hay que contar con que eh, a uno las cosas le sienten bien. Porque yo entiendo que hay personas, porque hay ciertas cosas, ciertos organismos de forma natural que a lo mejor rechazan. Entonces, eso siempre hay que respetarlo. Pero fuera de eso hay que mantener una alimentación eh, estilo mediterráneo, que es eh, la más sana, con nuestro aceite de oliva, granadas que tenemos ahora de temporada y estaremos bien, con un ánimo fuerte y con una buena salud para hacer frente a lo que a lo que venga. Porque fíjate, lo sabía que es la naturaleza, ¿no? Porque en verano mmm, las frutas y las verduras mmm, que contienen sobre todo muchísima agua, que es lo que necesitamos para claro. estar hidratados. Ahora en invierno, pues tenemos la vitamina C con las naranjas, con los kiwis, que también tienen muchísima vitamina C, con alimentos claro. más crucíferos como mmm, que tienen más fibra, que nos defiende también más de, del frío y Y de la temporada del invierno, ¿qué sabia es, no? El calcio. No nos olvidemos del calcio. Es fundamental en el organismo. Y todo, tanto el calcio, como el magnesio, como el hierro, necesitan aporte de vitamina C. Entonces, ahora, como tú has dicho, en primavera y en verano, es que hasta los colores, el color, el olor de la fruta, nos apetece muchísimo. ¿Por qué? Pues por eso, porque la naturaleza es muy sabia y en cada temporada nos da lo que nuestro cuerpo va a necesitar, Entonces, ahora entramos en el otoño, las coles. Las coles tienen una cantidad de propiedades increíbles. Entonces, vamos a aprovechar ahora que, que tenemos las coles, las acelgas, las espinacas, en plena temporada, las alcachofas depurativas de, del hígado. Bueno, todo eso es una maravilla y yo insisto, es el método preventivo que más a mano tenemos y que está demostrado que funciona. Y volviendo a las vacunas, luego sabes que hay gente que tiene opiniones diferentes, ¿no? Hay quien está a favor de la vacuna, bueno. hay quien no. ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? Esto, mira, yo siempre considero que es, no sé si es ignorancia, si es insolidaridad, no sé cómo calificarlo. Desde luego esto es una opinión personal mía, pero eh, fíjate, simplemente por lógica, Eh, desde el principio de, de, de los tiempos, digamos, el, el ser humano tenía una esperanza de vida de unos 11, 12 años. O sea, 13 al máximo las mujeres cuando daban a luz morían por derrames, por infección, más que nada. Entonces, O sea, tú te hacías un rasguño y, y, y te ibas, ¿entiendes? Y ahora tenemos una esperanza de vida de casi 80 años. ¿Qué pasa? Que la ciencia no ha tenido nada que ver con eso, o sea, no, no sé, yo creo que es un, algo muy irresponsable esto de empezar a decir, bueno, vacunas no, bueno, que se vacunen los demás y si acaso ya lo haré yo. Eh, desde luego no estoy de acuerdo con eso, creo que hay que, ser, hay que ser responsables y hay que ser solidarios. Y luego, pues, no sé, es, desde luego no, no estoy conforme. La vacuna es necesaria y creo que tenemos que mirar todos eh, por el bienestar también, no solamente nuestro, sino del resto de las personas que tenemos alrededor. Por lo tanto, ¿hoy cuáles serían tus recomendaciones, Nieves? ¿Recomendaciones gastronómicas? Claro, por supuesto, mientras, no es para mientras, estar bien alimentados y bien preparados mientras para esperamos cuando, mientras esperamos. <risa> mientras esperamos la vacuna. Pues mira, hoy tenemos, como siempre sabes que en el fogón tenemos muchos tipos de arroces. Y hoy, por ejemplo, tenemos el arroz con costa de verduras, que tiene mucho éxito. Además, ahora le ponemos eh, un poquito de romero también porque es muy bueno y te despeja las vías respiratorias, aparte de, de las verduritas, de, de las vitaminas que contiene. Y luego, mira, de paella hoy hay el arroz a banda, pescadito, calamares y gambitas con un buen fumet de pescado que huele de maravilla y es un buen plato nuestro arroz, nuestras paellas y, por supuesto, el arroz con costra. ...por supuesto, eso lo tenemos en el fogón... ...todos los días, el día que te apetezca... ...nosotros tenemos, de lunes a domingo... ...pero bueno, también tenemos cada día... ...pues es una vari... aparte del arroz con coste... ...una variedad diferente, y la ensalada con granada... ...estamos haciendo una ensalada... ...con escarola, granada... ...y gajos de mandarina... ...que también mm. hay que probarla... ...qué buena, has comentado lo de lo del romero... ...a veces le, le prestamos poca poca atención... ...a las especias ni y ciertas hierbas... ...que las utilizamos solo como condimento... ...pero cada una tiene sus propias propiedades claro. terapéuticas... ...fíjate que es, es una parte de la medicina... ...durante años eh, se fijó más la atención... ...en la ciencia, pero más en cuanto a componentes químicos, ¿no?... ...y ahora en los últimos años ya, ya, se ha visto que es un error muy grande... ...porque la medicina parte de la naturaleza... ...y entonces hasta tanto alta cosmética... ...como tratamientos médicos que podemos encontrar en la farmacia... ...están basados en extraer de esos ingredientes tan naturales... ...y tan buenos, pues todas sus propiedades, ¿no?... ...nos lo dan en formatos diferentes pero si tenemos la opción encima de saborearlos y de disfrutarlos, pues tanto mejor. Y aquí sabéis que tenemos una sierra muy muy bien dotada de tomillo, de romero, de, vas pisando y vas oliendo, o sea que tenemos que aprovechar eso. El cantahueso, que no se nos olvide, El que es muy hueso, nuestro, nuestro también, tan la tan hierba nuestro, luisa. Sí, sí. Que además se la haces en una infusión y bueno, te deja un, una paz, una calma, no sé, hace que las cosas te sienten bien... ...o sea, todo, es, es muy importante. La naturaleza que no solo nos alimenta... ...sino que nos cura también. Pues Nieves, no sé si quieres añadir... ...alguna cosa más antes de despedirnos. Bueno, pues nada, un, un saludo muy grande... ...un abrazo para todos... ...yo desde luego eh, pienso que tenemos que ser solidarios... ...y cuando tengamos la opción de vacunarnos... ...nos vacunamos... ...y mientras tanto, pues oye... ...el Fogón, estamos ahí trabajando todos los días... ...con ingredientes de temporada y que estamos a, a vuestra disposición pues un, un abrazo y un deseo, que, que aparques pronto Nieves bueno, bueno, voy a ver si salgo de esta voy a ver si salgo de esta hay que pedir, hay que pedir o sea, más gracias, aparcamiento sí, claro. <risa> gracias nieves. un beso Nieves, hasta, a hasta el jueves Nivea que viene semana, igualmente salvo, salvo. bueno Manoli, pues ponemos el punto final nos volvemos a ver el jueves por supuesto que sí, aquí estaré, hasta entonces